Básquetbol Champions Nico, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Nico. Sí, hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchas Sí, te escucho. Ah, bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Todo bien. Muy contento. Bueno, con, contanos un poco cómo, cómo te sentís después de lograr este campeonato, nada menos que la primera edición de la Básquetbol champion League con tu equipo el Tenerife. Bueno, la verdad que es una alegría muy grande, eh, no solo mía, sino bueno, de, toda, de toda la isla, de todo el club, eh, para nosotros eh, haber conseguido bueno, nuestro primer título europeo, bueno, tiene muchísima, muchísima importancia, eh, la verdad que no, no era un objetivo que no habíamos planteado al principio de temporada y la verdad que las cosas nos fueron dando de una manera muy buena a medida que fue pasando cada partido y bueno, llegar a a la faena de y haberla podido organizar, bueno, ha sido algo, algo muy grande para nosotros. como viste el desarrollo del equipo en el torneo? Eh, me imagino que fue creciendo de menos a más. ¿Y como viste el desarrollo en la final, no? Frente a Bambit, que fue un partido peleado porque terminó 63 a 59, y vos pudiste ingresar en los últimos segundos del partido y levantar la copa en el final. Sí, bueno, la verdad que fue una temporada eh, larga donde, bueno, el equipo... Eh, ha estado muy bien, ha sabido superar baches, lesiones, y ha estado siempre muy unido, así que la verdad que eh, en ese sentido fue algo increíble, eh, y bueno, el hecho de haber podido organizar la Final Four y jugar delante de, nuestra, de nuestros fans y de nuestra hinchada, bueno, hizo que, que todo sea eh, igual por ahí un poco más eh, más llevadero y, y más, eh, bueno, nos sentíamos más arropados, por decirlo de una manera entonces bueno en los baches donde los partidos por ahí tanto en la semi como en la final del equipo no no estaba jugando tan bien el hecho de tener bueno, toda, toda la hinchada a favor hizo que, que bueno que me dé un poquito de energía y bueno al final pudimos eh, levantar la copa en una en un que fue muy muy ajustada porque Bampi hizo un gran partido es un, es un equipo eh, y bueno al final eh, pude levantar la copa eh, bueno, en el club que tanto, que tanto quiero después de tantos años y La verdad que fue una sensación increíble. Imagina que sí, Sabi, hablando con Nicolás Richotti, campeón de la primera edición de la Champions League del básquetbol eh, continental del básquetbol europeo. Digo, imagino también que como te preguntaba luego y enganchando un poquito la, la sensación y el momento que estás viviendo después de año raro con lesiones, este coronarlo de esta manera independientemente de la participación que tuviste o no en el equipo Imagino que también es un poquito eh, un, un aliento para lo que viene, ¿no? Hola, Fabián. sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que después de un año, un año duro para mí, eh, a nivel de decisiones, donde por ahí no pude tener la, la continuidad que quería, el eh, bueno, de hecho de haber conseguido te da un, un poquito de tranquilidad y muchísima motivación para, para lo que quede la temporada. Eh, así que, bueno, creo que eh, ...que no nos tenemos que conformar... Eh, ...ya el hecho de haber eh, haber ganado un título... eso no significa que ahora debamos relajar... ...para, para lo que quiera... ...que son bueno, tres partidos de Liga CB... ...más, más los play ...que ya estamos clasificados... ...así que bueno sería un error... Hacer, eh, ...caer en, la, en esa relajación... Eh, ...tenemos un gran desafío por delante... ...y podemos... Eh, ...si estamos unidos y, y con confianza... ...hacer eh, cosas grandes. Bueno, ¿y cómo lo que viene? Porque ahora viene una etapa... ...digamos, de tres partidos más como bien decía para terminar la, la serie regular y después viene la etapa de temporada. ¿Crees que que esto es un envidón anímico importante? Seguro que lo crees, pero digo, además en los básquetbolísticos puede sumar esta victoria. Bueno, sí, yo creo que sí, creo que no, esta victoria, bueno, nos da nos va a dar confianza, nos va a dar eh, un poquito de tranquilidad en el sentido de que el trabajo que estamos haciendo es el de el correcto y que tenemos que seguir por ese camino. Bueno, ayer perdimos un partido con, con Vascoña, un partido duro, donde eh, hubiese sido importante para nosotros ganar para para seguir manteniéndonos en, la, en las cuatro pina, primeras plazas para tener factor de cancha a favor en, en, en un play-off y, bueno, no pudimos hacerlo, eh, tenemos que seguir tratar, bueno, mentalizados en que estos tres partidos para nosotros son claves si queremos y eh, mantenernos pero entre los cuatro primero y bueno, después en un playoff eh, pues, dios dirá pero creo que el, el camino que estamos que estamos teniendo es, es el correcto a ver ahora que jugaste la, la primera edición de la Champions League y Que va a quedar en la historia como que tu equipo la ganó y como fuiste parte y que levantaste la, la copa también digo eh, eh, comparando las, las dos competencias son distintas no son muy distintas pero comparando las dos competencias ¿Cómo ves a la ACB con la Champions League? ¿Cuál es más fuerte? Si es que puede haber una más fuerte o, o no. Bueno, yo creo que la, la ACB es más fuerte, eh, evidentemente, porque es una liga más más igualada, eh, donde, bueno, la competencia doméstica, pues al final eh, hay mucho más scouting, los equipos se conocen un poco más, eh, hay más preparación, eh, y bueno, ya saben tus rivales ya te conocen mejor y, y se preparan mejor a la hora de jugar los partidos. La Champions eh, de, desde que quedaban más o menos octavo entre los ocho mejores eh, se hace muchísimo más que eh, es verdad que las primeras fases de clasificación, bueno, por ahí había equipos que de un nivel eh, mucho más bajo donde eran planteles casi conformados por gente muy jóvenes que buscan tener un poco de proyección y, y darle de darle minutos a jugadores con un roce por ahí un poquito internacional eh, pero bueno, sin lugar a duda eh, la Final Four nos bueno, ha tenido cuatro equipos de, de grandísimo nivel eh, Mónaco que va primero en Francia Venecia segundo en, en Italia Bambi que quedó campeón de, de la Copa en, en Turquía y bueno, y nosotros que estamos haciendo una, una gran tarea en la en la liga ACV pero bueno, creo que en líneas generales la ACV es eh, mucho más competitiva ¿Y cómo, cómo está tu nivel? ¿Cómo, a ver, comparándote con el mejor Ricciotti posible o la mejor actuación que tuviste en tu equipo. ¿Estás muy lejos de eso? ¿Estás cerca? ¿En qué momento te encontrás? Bueno, sinceramente eh, esa pregunta es muy oportuna porque hace fue hice mi mejor partido después de, de, de la lesión, de la última lesión que tuve eh, y es cuando realmente me siento mejor, me siento... Eh, bueno, más fresco físicamente, con, con más confianza, que por ahí era algo que, que me estaba faltando eh, en los últimos partidos, y, y, y bueno, la verdad que llego, gracias a Dios, a, a la mejor parte de, por ahí de la, de la temporada, en el mejor momento, y bueno, eh, espero, espero que no tener ningún tiempo más y poder terminar la temporada sano y jugando a toque para poder ayudar a mi equipo. Y, y en cualquier jugador de base, dole más de alto rendimiento el tema de la confianza pasa a ser un valor decisivo, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Uno por ahí que no, no no juega el básquet y no no entiende tanto, piensa que, que bueno, si está físicamente bien, ya ya, ya estás bien para jugar. Y, y, y no, la verdad que la cabeza tiene un factor muy importante. Eh, tener confianza al final hace que el jugador bueno duplique su rendimiento, triplique su, su rendimiento... Y bueno, hoy en día, eh, por suerte ya en ese sentido me, me siento mucho mejor y, y pude dejar por ahí el, el, la falta de confianza esa que tenía eh, en los últimos partidos. Así que, como te digo, eh, me espera un gran fin de, de temporada y espero estar eh, al máximo. Nico, gracias por el contacto, gracias por tu tiempo. Lo mejor para lo que viene, a romperla toda, a disfrutar de, este, de esta primera Champions League y a... Y bueno, va a jugar 100% lo que resta, que es muy importante. Y para el deportista profesional, tener una postemporada y con muchas chances después de un título realmente muy importante. Lo mejor para vos, Nico. Bueno, muchas gracias Fabián, muchas gracias Noé. Aprovecho a mandar un saludo a toda mi familia y a toda la gente ahí de Argentina. Les mando un, un abrazo grande. Chau, chau, Nico, chau. Bueno, la palabra gracias, de doctor. Nicolás Ricciotti, campeón con, con su equipo, con el Tenerife de la primera edición de la Champions League, con con buenas perspectivas para...